León y saludos desde la sintonía de Berriozar y Rocias, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. También saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, lo hace a través de la página web egusquiplaza.net, más concretamente clicando en el logotipo de la radio. Estamos a jueves 22 de mayo del 2014, cuatro minutos que pasan de las 6 de la tarde... Ya que comienza como cada jueves Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria durante estos próximos 90 minutos hasta el punto de las 7 y media de la tarde. También este tu programa lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar, eso sí, en redifusión, en repetición, tanto el sábado 24 como el domingo 25 de mayo en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Hoy tenemos dos novedades, por un lado el nuevo trabajo discográfico para una nueva formación Se hacen llamar Ladislaw y nos vienen con su álbum titulado Pantajak Y otra novedad, la novedad de goce esta vez en formato DVD O sea que solo podremos hablar un poquito de este álbum Álbum en formato DVD bajo el nombre de bombernea Sesión Un concierto que grabaron en la sala Bomberenea Y que lo han editado en formato de VD Otra de las novedades El nuevo álbum de cose Esta vez en formato de VD Además de estas dos novedades Escucharemos entre otros A Chapel Punk, a El Sen Balea O por ejemplo a la banda Cash Battle ...todo ello durante esta próxima hora y media... ...todo ello de 6 a 7 y media de la tarde... ...en la sintonía del 100.8 de la FM en Berriozario y Ratia... ...y a través de internet, ya lo sabes... ...a través de egusquiplaza.net... ...clicando en el logotipo de la radio. Y si te parece vamos a comenzar con un poquito de caña... ...vamos a comenzar con un poquito de fuerza el programa de hoy... ...y lo vamos a hacer con la banda Saiko... ...que es un proyecto de grupo planeado... ...en 2013 por los veteranos jóvenes músicos... Aguayico y Xavi Arakama Estos dos músicos pues eh, Buscan a un montón de músicos más Para fichar nada más y nada menos Que ocho en la banda Bajo la denominación de origen Xaico David Aguayo de caos etílico y caótico Xavi Arakama de triquicios Seesatec y Obring Pass Alfonso Aguayo de desterrados Caos etílico y caótico Aich Bujanda de secada Garagardo Gura y arrebote rebote Asier Sánchez Resax De Potato, Gasteiz, Big Band, EHM, Orquesta Sinfónica, Xavi Zelaya, de Estupenda Jones, Níquel San, de Beta Garry, y Joel Márquez Sánchez, de la banda municipal de Agurain, y de la formación de Montongs.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 Lo dicho, comenzamos con fuerza, comenzamos con garra, comenzamos con energía Comenzamos con el álbum debut para esta banda, para Saiko Grupos procedentes, como has podido comprobar, de un montón de grupos De la talla de Estupenda Jones, de la talla de Caótico, de la talla de Caos Etílico Bueno, bueno, que se han juntado ocho grandes músicos para eh, pues editar este nuevo proyecto musical El proyecto musical Saiko, el álbum Therapy, lo que vamos a escuchar, los temas Palestina y Suri Beguieck de los temas incluidos en este nuevo proyecto musical de ocho de los grandes músicos La música la pone Saiko, el álbum Therapy Y ahí estaba sonando el tema Palestina y estos últimos compases del tema Suri Tekieke 14 son los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo proyecto musical para esta banda, bajo el sello discográfico de Vaga Viga. Ellos solo dicho, Saiko. La trictisa, la principal protagonista en este nuevo proyecto musical. Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música, toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales, tienen cabida cada jueves, cada fin de semana, entre las 6 y las 7 y media de la tarde en Euskal Música. Nos vamos con una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música. Hablamos, por supuesto, de Sea Mais, con nuevo disco Bajo el Brazo. El álbum se hace llamar Da, y con colaboraciones importantes, como las de kaiche Hernández, las de Dab Mister Allen, las de Yosel Astra, la de Arich Aramburu y la de Luis Allén. Ya presentaron este nuevo trabajo discográfico aquí en Iruña, más concretamente la Sala Totem de Atarrabia, el pasado 14 de diciembre. El disco ya desde entonces está a la venta, El álbum se hace llamar Da y lo que vamos a escuchar Los temas Urbil y Colpeca Lo nuevo de esta banda De Ayola Rentería Al frente de Seamais La banda Seamais eh, que regresa al panorama musical con este nuevo trabajo discográfico titulado Da. Un álbum que salió a finales del 2013. Por cierto, hay que decir que este nuevo trabajo discográfico para esta banda, donde está Ari Ayora Rentería al frente, ha sido autoproducido por ellos mismos. Los demás, Urbil y Colpecá. Dos de los demás incluidos en este nuevo trabajo discográfico, lo dicho, lo reinero autoproducido de Seamaiz. Y nosotros que seguimos, que proseguimos el programa de hoy de Euska Música y lo vamos a hacer con Iniguito, con Chapel, con Chapel Punk. Un señor que nació en la Ekeidio. Iñiguito, Chapel, Chapela, Echaya, como tú quieras decirlo, es él y viene con nuevo álbum. El álbum se hace llamar más concretamente Los Mejores de los Peores. Un álbum que ha sido grabado, más concretamente, con el músico y técnico de sonido Asular Arizmendi en los estudios Ame de Mutricu en enero de este año 2014. Chapel Punk edita su sexto disco bajo el título, como te comentaba anteriormente, «Los mejores de los peores».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 discográfico. Los mejores de los peores son Chapel Punk y nos vamos con dos temas. Chapel Punk, Chapel Punk, sencillo presentación de este nuevo trabajo discográfico y el tema Entrañas.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 Tú gente, un grupo de rock and roll, un grupo de cuatro notas, si son de tres mucho mejor. Javelbug, Javelbug. Javelbug, Javelbug. Tú sabes cómo es poquito, te digo de todo, menos lo que quiero Quiero sentir mi lengua, dentro de tu garganta Quiero meterla dentro, de tus entrañas, de tus entrañas Quiero sentir mi lengua, dentro de tu garganta Quiero meterla dentro, de tus entrañas, de tus entrañas Sexto trabajo de estudio para esta banda, para Chapel Pum, para Iniguito a la voz, para Trophy al bajo y a los coros, para Champi a la guitarra y a los coros y para Toki a la batería y a los coros. Hay que decir que los próximos conciertos de esta banda serán el 30 de julio en Subieta en Guipúzcoa. Ahí estará presentando este nuevo larga duración los mejores de los peores temas que sonarán gan chapel el punk chapel el punk o esto, entrañas nuevo disco para iñito nuevo disco para chapel el chapel el punk siento mí siento y nos vamos Si te parece con algo más tranquilo nos vamos con dos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 nuevos temas, e equivocarse hasta acertar es el que más eh, se acerca al Doctor Deseo de siempre, se puede encontrar ese punto de pop, conectar con los ambientes beatleros, momentos de bolero, con chispácida, llena de elegancia y vitalidad, y Doctor Deseo se combustiona a sí mismo con lo que es el eh, tercer eh, tema nuevo del disco, aunque aún siga siendo de noche, esos son los tres temas nuevos que te puedes encontrar en este, digámoslo así, álbum recopilatorio, CD, DVD y libro de Doctor Deseo, el álbum, busco En tus labios, lo mejor del deseo Desde 1986 en activo Y nos vamos con dos temas Los temas titulados más concretamente Abrázame Y uno de los temas que seguramente Que lo eh, has eh, Bueno, escuchado Y seguramente que lo has tarareado El tema Corazón de Tango Yo la retenía. Hulta Vendio su alma al diablo Y aquí tú y yo brindando por un adiós Vamos a engañarnos y dime mi infielo Que eso va a durar siempre Perderme en tus brazos dulce locura Tu libro no más dura Vamos a engañarnos y dime mi infielo Tomar no una rsiempre perderme en tus brazos locura, tu locura tú me más dura Corazón de tango tengo el cuerpo de j y soy una prendiva sin vergüenza brazos te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 Vamos a engañarlo y ven, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, una locura, tu dinero no va a durar. Vamos a engañarnos y ven, Ahí está uno de los temas que te pone la carne de gallina cada vez que lo escuchas Doctor Deseo con este clásico corazón de tango Antes escuchábamos el tema Abrázame con la colaboración de Ayura Rentería de Seamais En este digamos así proyecto musical CD, DVD y libro De Doctor Deseo bajo el nombre de Busco en tus labios Lo mejor del deseo Álbum en directo con los mejores temas de la trayectoria musical de la banda y tres nuevos, como te comentaba anteriormente. Y ahora nos vamos, si te parece, con una banda que nos llega desde Nafarroa. Hablamos de Sembalea, y estuvieron por aquí, por Eduzcal Música, por Berriozar y Ratia, varios componentes de la banda, para presentarnos este álbum titulado Démbora Maquiña. Hablamos de Ángel Liria, arte a la batería, Iñaki Rigoyen a la guitarra, Josu Urra al acordeón, Miguel Urbiola a la guitarra Ruth López de Castillo a la voz Y Sergio Pérez al bajo El álbum Demora Maquiña Lo que vamos a escuchar Los temas titulados Gurechat y Hasta el Día Son ellos, son Es Balean Y nos llegan desde Nafarroa Kultura, yeah. te llevasa yeah. Sequizas si, corren parte gara si, Eciketa familiar En este primer larga duración Para esta banda de Naparroa Para ese Balea Este sexteto es que acaba de publicar Este primer trabajo titulado más concretamente Temora Maquinha En el álbum te puedes encontrar 10 más Entre ellos los temas titulados Gure Chat o este octavo corte del álbum Hasta el día Colaboraciones de Adrián Márquez al trombón, de Miquel Azcona a la trompeta, de Fernando Sánchez al saxofón, flauta y arreglos, y eh, también está la colaboración de Chus a los coros. Ahora mira, nos cambiando por un botón de Buenísimo este primer trabajo discográfico, como te comentaba anteriormente, ya estuvieron por aquí por Euskal Música semanas atrás para presentarnos este gran trabajo discográfico. Y nos vamos ahora con una novedad que nos ha llegado esta misma semana Al programa Euskal Música Se hace llamar Ladislao Es un grupo que viene desde Lazcao Empezaron hace dos años haciendo versiones en el local Y después de haber compuesto sus canciones eh, Pues han completado su primer trabajo discográfico Titulado Panchayak Le dan al punk rock con toques de hardcore Y han grabado este trabajo en los estudios de Bomberenea A las órdenes de Carlos Osinaga El disco está compuesto por 12 canciones Rápidas y directas Pese a que el disco es nuevo, ellos no nuestros no nuevos en el mundo de la música, ya que han pasado por bandas como Hay es nada, Brigada Criminal, Captain Nemo, Los Rockinson, Fish fucking, Señor No y Escoriacha entre otros. El disco se presentará mañana viernes 23 de mayo. Ya hay que decir que aparte del concierto de mañana, tenemos el 24 sábado en Gasteiz, el 6 de junio estarán en Bermeo y el 7 de junio estarán junto a Caos Urbano en el Gasteche de Charri Aranaz. Son Ladislau, el álbum Pantalla Lo que vamos a escuchar, los temas AT es AT y el tema es Dumersi en el programa Euska Música el primer trabajo discográfico para esta banda el primer real larga duración para Dal para Ladislao el álbum Pantayaka Y de la música de, la, de Ladislau, como te comentaba anteriormente, novedades en Euskal Música, nos vamos con Casbat, ya que la grabación, mezcla y masterización de este nuevo trabajo discográfico ha corrido a cuenta de Carlos Osinaga, íntimo amigo del grupo, también miembro sustituyendo a Gor Kalatskano al bajo en el disco Esiak. Casbat se muestra más grupo que nunca en esta nueva etapa. El recorrido musical realizado por cada miembro ha tenido influencia en su sonido. El grupo ha crecido con la fuerza que inyecta la experiencia de los años y el reinicio en un nuevo ciclo. La base ritmática técnica compuesta por Chiki y Gorkita se muestra más sólida que nunca con golpes de batería de gran personalidad y bajos distorsionados funcionando como un reloj. La presencia de la guitarra es notoria en este nuevo álbum hay que decir que los riffs de Gorka son precisos, siempre sorprendentes con nuevos detalles en cada escucha y por último hay que decir que la voz de Sorkun con más registros de voz que nunca, juega con las melodías, desarrollos e intensidades de este nuevo larga duración. Casbat, el álbum arracala lo que vamos a escuchar, el tema que da título al álbum Arrakala, y el tema, Suen Escaparate Tan, que es el bonus track que nos deja de regalo esta banda. en este nuevo trabajo discográfico para Cashmade. Donde por supuesto ahí está la voz de Desorkun. El álbum Arracala, lo que escuchábamos, el tema que da título al álbum Arracala. Y estos son los últimos compases de este bonus track de regalo que nos ofrece esta banda, el tema Suen escaparate tan. Ya sabes que estamos contigo cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde y el fin de semana también de nuevo compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Usgalaria en todos sus estilos musicales. 90 minutos a la semana aquí en Berriozarri Ratia, viene guskiplaza.net. Ahí está, la música de Casbat Con este, suen, escaparate tan Productos, navarros y asturianos Es lo que vende la asociación Berrio de Ber El 50% de los beneficios de las ventas Lo donan a la asociación de ayuda al vecino de Berrioza donde puedes comprar sus productos berriodebest.blogspot.com.es Berriodebest, Berriode Best, la tienda de productos navarros y asturianos que ayuda a la sujeción de ayuda al vecino de Berrioza Berrioza bat, ametz bat, betti egoten nintzen, haren bisitan zai, haren bisitan Sobra estas dos versiones La primera Amets de Alay Chetamayder La segunda Esto que suena Ega de Itoich Están incluidos En el recopilatorio del 30 aniversario De nuestros compañeros de Alamedi Ratia Emisora libre de Gasteiz Que el año pasado cumplían 30 años Y editaban este álbum Recopilatorio, digámoslo así, más o menos En el cual podías encontrar Versiones tanto de Sian Con ese Ametflat, como este tema de Itoich, Egal e interpretado por la banda Bronzes También están por ahí Sexy Sexter, Betacarri, eh, Sumisión City Blues o Xavier Montoya Interpretando temas de BAP, de Newo Riak, de La Folla o por ejemplo también de Nico Chartre 30 años de y Radia Y nos vamos con otra novedad, antes sea la Ladislao y ahora nos con novedad de DVD como aquí en Euskal Música no tenemos pantalla de televisión para verla, comentarte solo que Gose es el nombre del grupo que nació en 2005 en Mondragón. Desde entonces han publicado cinco discos, haciéndose muy conocidos en la escena musical de Euskal Herria. De todas formas, no se han limitado únicamente a grabar discos y tocar conciertos, ya que es el caso de este DVD, grabado dentro de la iniciativa Bomberenea Sesión, eh, un álbum que vio la luz el pasado 24 de abril. En él se recoge el exclusivo directo ofrecido el 23 de noviembre del 2013 en Bomberenea, Incluyendo 20 canciones con colaboraciones muy reconocidas Como por ejemplo Francis de Doctor Deseo Xavier Silveira Andoni Eta Y por supuesto Los Payasos Pirrits Eta Porroch Ahí está pues, este DVD eh, Gose and the Family Bomberineas Session, que desde el 24 de abril lo tienes en tu tienda de discos. Y ahora nos vamos con un par de canciones en directo. Nos vamos con el álbum de Esian Susenean, Emen e orain Quinto trabajo, el primero en directo Se trata de un trabajo especial, presentado en soporte CD y DVD, de larga duración y en formato digipack, a través del que podemos disfrutar de la esencia de la banda, sus canciones enérgicas su actitud solidaria y su vitalidad El DVD ofrece la grabación del emblemático concierto de Guernica del pasado 14 de agosto del 2012 Mientras tanto, en el CD, aparte de la grabación de Guernica, consta también de otros cortes grabados también en directo en diferentes localidades de Euskal Herria. Así que, nos vamos con el directo de Sian, nos vamos con algún que otro extremita que te puedes encontrar dentro de este álbum en directo Titulado, más concretamente, Susene Ann Eben et Estaban sonando dos de los temas incluidos dentro del álbum de Sian, el primer álbum en directo, Emen e Taurain. Los temas, Geroa, Eroa y el tema, Esaida Su. Esto también está incluido dentro de este álbum, el tema, Agortu, Dira y Chaka. Y Euskal Música, que te va a decir, Agur, te va a decir hasta dentro de 7 días, porque ya alcanzamos eh, prácticamente las 7 y media de la tarde, Ha sido un placer haberte acompañado este jueves, 22 de mayo del 2014, en riguroso directo. Sábado 24, domingo 25 de mayo, la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde. ¿Qué hemos escuchado en el programa de hoy? Saiko, Seamais, Chapel Punk, Doctor Deseo, Esen Balea, Ladislau, Kasvat y dos de los demás. Incluidos en ese aniversario, trigésimo aniversario de Alamedi y Ratia. Y hemos hablado un poquito del DVD que acaban de sacar la formación Koshy. Y también hemos escuchado dos de los temas incluidos en el directo de Sian, Eminet Aurain. Vuelve dentro de 7 días Será el último jueves de mes O el último fin de semana de mes Según cuando los escuches Pero eso sí En Berriozario y Radia en el 100.8 de la FM Y a través de internet en egusquiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio Y nos vamos a despedir con una canción Una canción que tiene que sonar todo este verano 2014 ¿Eh? Hasta el 19 de octubre, que es el día Ese día se celebra en Nafarrón y es este año en sangüesa Huesa Y atentos porque ya tenemos la canción y tenemos el videoclip El videoclip, por cierto, chulísimo te Lo puedes ver a través de la página, a través del blog de Euskal Musica, Euskalmusica Euskalmusica.blogspot.es Nosotros nos quedamos con la música, nos quedamos con la sintonía La letra de Nuria Badía La música de Zartacoca, grupo de Tafaya, que por supuesto estará en el Nafarronies de este 2014. Nos vamos pues con la música Esan y Sangosan, es la canción del Nafarronies de este año 2014, que mejor que despedir el programa con una novedad, una novedad que va a sonar durante todos estos eh, jueves y fines de semana en Euskal Música hasta el final de temporada y por supuesto en la próxima temporada hasta que llegue el día 19 de octubre, Nafarroni 2014 en Sangüesa. Nos quedamos, izan, izan, gozan hasta la semana que viene. Aur